Y es que es el Día Nacional de la Danza, es el Día de la Danza y por eso estamos en contacto con Luciana Gómez Arzani, que es este, profesora, es docente y también es de la Asociación Pampeana de, de Danza. Buenas tardes, Luciana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien, bueno, Luciana. Sí. Muchas gracias por, <risa> por prestarnos un ratito de tu siesta, de, de tu tiempo, ¿sí? No, por favor. Estamos bueno, de festejo. Estamos de, de festejo, festejo, pero también estamos arremangades, Luciana, parece, porque el, <risa> se, el sector, este, más allá de festejar el día, aprovecha la visibilización y continúa con un reclamo que, que es este, por, el, por la Ley Nacional de Danza. ¿Qué nos podés decir de eso, Luciana? Bueno, primero que... Sí, es un reclamo. Y a mí me gusta más decirle, en, el, en este cambio de paradigma, una construcción. A mí me gusta decirle que es una construcción más que un reclamo. Este, porque además de que se tiene que sancionar una ley, tiene que haber un, este, un grupo ¿no? de bailarines y bailarinas y coreógrafos y maestros y productores y eh, que... que ...que podamos asir esa herramienta... ...que es una ley nacional... Y, ...y tenemos que aprender a asir esa herramienta... ...entonces por eso me gusta decir... ...que es una construcción... ...¿no? o sea... Este, ...y sí, efectivamente... Este, ...se entró la ley... ...la ley nacional... Este, ...entró nuevamente al Congreso... ...esta vez de la mano de Norma Durango... Y de, ...y de todo el... el, el frente, ...frente de todos... ...este... ...y bueno... Nada, o sea, eso a nivel nacional. A nivel este, provincial, bueno, hubo un grupo de acá en Santa Rosa este, que presentó un petitorio para, me gusta a mí también decir, iniciar tratativas <risa> para construir este, elencos estables dentro de la provincia este, o dentro de los municipios. Digo, te, te digo estas dos cosas porque se presentó un proyecto para la provincia y un proyecto para el municipio este Así que bueno, en realidad ha sido un festejo, es un, un festejo inmenso, digamos, un festejo lleno de, de, de alegrías y, y, y es esto, es festejar la construcción que se hace este, todo el año, <ríe> porque estamos todo el año trabajando en estas cosas, ¿viste? Tal cual, así tal que... cual. Luciana, Muy eso contento. ha sido también un año totalmente atípico, donde la actividad no se salvó, como tantas otras, de los condicionamientos eh, que desde el no. principio supimos conseguir, digo, con el combate que ha hecho toda la sociedad, acompañando las decisiones del gobierno, este, se dejaron de hacer todo tipo de actividades y la danza fue una de las que este, también cayó en eso. ¿Cómo fue atravesar este año? ¿Qué pasó con tus alumnas, alumnos? ¿Cómo, cómo sobreviviste, Luciana? Ah, ja, ja. Eh, bueno, yo prefiero hablar un poquito más del sector que de mí. Bueno, bueno, dale. <risa> este, no, porque me parece, o sea, sí, digamos, la crisis que vive el sector es... Eh, aberrante, abismal, o sea, no sé, mucha, eh, muy grande, muy profunda, eh, muy de fondo, con un montón de, un montón de cosas, digamos, este, que nosotros decimos que, que es anterior a la pandemia, digamos, el, el sector ya tenía una crisis antes de la pandemia, eh, que tiene que ver con esto, con, con la organización, con saber, bueno, qué es lo que somos, si tenemos una escuela, bueno, qué somos, somos emprendedores, de qué, de qué tipo, ¿Qué, ¿qué producto damos? ¿qué hacemos? digamos, trabajadores de la danza ¿sí? ¿en qué? digamos, por ahí tiene que ver con, con todos estos replanteos que te agarra una pandemia e imagínate que te deja en Pampa y la Vía tal <ríe> ¿Viste? cual digamos, si vos, eh, tras que veníamos ahí más o menos, viste, como viendo todavía confundiendo escuela de danza con ballet de danza eh, viste, qué sé yo como que hay, había tantos tantos grises que bueno, que la pandemia hizo que uf, se, se cayeran muchas cosas. Eh, y bueno, y el sector sí está atravesando, la verdad es que una gran crisis, como todo, no menor, no menor a la que está atravesando el resto de los compañeros de la cultura, el resto de los compañeros de la cultura, ¿cierto? Entonces en ese sentido, bueno, ha sido fundamental entre los compañeros, yo, eso vos no lo dijiste, pero se lo digo yo, yo soy este, coordinadora, de la provincia de la pampa del movimiento federal de danza eh, y en ese sentido digamos tanto la asociación como el mfd hemos tratado de acercar lo más posible herramientas este, paliativas digamos que tiene que ver con subsidios o con líneas de financiación o de financiamiento perdón o líneas digamos que, que tenían que ver con becas no para ayudar a los compañeros del sector a, a bueno a mantenerse a flote eh, o, o a reinventarse, ¿no? Tal cual, También. tal cual. Pasó en todos los sectores, eh, Luciana, así que sabemos, este, nos viene muy bien esta información que nos estás contando de tu trabajo paralelo este, y de la llegada de algunas líneas de ayuda para este trabajadoras y trabajadores que en silencio siguieron qué, qué, qué se hizo también se consiguió eh, trabajar en protocolos durante el año pasado Luciana y a, a qué a qué nivel llegaron de de recuperación de, de la actividad digo en la en la provincia de la Pampa específicamente tenés eh, el, el, la actividad sigue funcionando digamos lo que pasa es que Como todos, estamos sujetos a que más de 10 personas no se puede, entonces, por lo tanto, <ríe> digamos, hay... hay y, y le... A ver, la estructura de la danza, como la venimos manejando en las escuelas de danza, y digo escuelas de danza porque en realidad la Pampa tiene más escuelas de danza privadas que, eh, que ballets, ¿cierto? Eh, digo, ballets independientes, conformados jurídicamente o compañías, o en realidad la danza en La Pampa, en su mayoría lo que tiene son escuelas de danza, ¿cierto? Claro. Y las escuelas de danza son rentables, la danza es rentable en tanto y en cuanto se da a muchas personas, digamos. No es rentable si yo me manejo como profesora de danza y doy 10 clases a tres personas, ¿cierto? No, no tengo la misma rentabilidad eh, que si esas clases yo necesito llenarlas eh, porque además no tiene escalabilidad, significa que, que yo para, para poder dar más clases necesito no solo más tiempo, sino más gasto. Tengo que alquilar más espacio, tengo que, eh, bueno, o, o pagar más profesores, o, o, o poner más tiempo del mío. Entonces, significa que yo tengo que poner mucho más y que no, tiene, no, no, no puedo seguir creciendo en esa actividad. Claro. Por lo tanto de a diez personas en realidad yo creo que estamos todos sosteniendo los espacios creo no te lo puedo decir a ciencia cierta estamos todas y todos sosteniendo los espacios porque con la danza lo que nos pasa es que igual no vamos a hacer otra cosa me parece a mí esto <ríe> una apreciación personal pero digo la gente que hace la danza no va a dejar de hacer danza este y... no solamente porque sea su trabajo sino porque es, es lo que hacemos viste qué sé yo no sé así como un carpintero seguramente también está pasando algún tipo de crisis y, y no se va a convertir en abogado, digamos, <risa> va a seguir siendo carpintero, digamos, a mí me parece que seguimos asumiendo los espacios porque de toda manera vamos a seguir siendo trabajadores de la cultura, eh, pero no porque sea un negocio rentable en este momento. Tal cual, eso, ah, que llaman, eso que llaman vocación. Eh, eh, claro. Luciana, le han venido laburando eh, entonces en protocolo y en, en, en la ley, pensándola la ley nacional, este, ¿te acordás cuántas veces se había presentado antes? Sí, esta es la quinta. Esta es la quinta vez y hubo alguna manera de, de participar en este proyecto de ley, hubo foros, este, ¿cómo llegó la opinión de Luciana hasta el Congreso donde va a ser tratada esa ley sí. que les, que les sí, resulta mira, tan importante a, además? Sí, a mí me parece que esa es la mejor parte, vos sabés que de todo, a mí me parece que estamos en un momento de todo lo que es organización este, política le podemos decir, porque en realidad es Es, es meternos a diseñar las políticas que van a, a, a, a, a proponer para el sector, digamos, o sea, que en realidad es un movimiento político el MFD. Y, y en ese sentido yo creo que estamos, la verdad, como nunca parados, digamos, porque el MFD tiene una red, somos una red, eh, que funciona muy, muy bien y que funciona de una manera muy efectiva, que nos ha costado mucho, la verdad, eh, muchos años, no mucho de, de, de que nos costó, sino de que llevó muchos años poder organizarnos de esta manera. Pero mi opinión llega, digo, porque yo tengo contacto con mi regional, digamos, no, no solamente mi opinión, la opinión de la gente que vive en La Pampa, que está dentro del Movimiento Federal de Danza, fue hablada conmigo. Y yo a, mi, a, a, a sí mismo fui y hablé con... Mi regional, y mi regional este, habló con, la, con el colegiado, digamos, nacional, y ese colegiado nacional es el que se sentó con Norma Durango a hacer este, la ley. Entonces, re bien, ¿sí? Entonces, si vos me preguntas cómo llegó y pero llegó Llegó excelente. clara, fuerte y clara, sí, entonces. Claro, o sea, llegó muy bien, ¿viste? Pero es posible gracias a que tenemos una red tejida, Dentro de la danza que yo, nada, la verdad es que me admiro, porque si bien en este momento es una red, que podemos verla como muy débil, eh, promete ser un entramado este, con una potencia viste y una fuerza, eh, bueno, nada, es, es para apostarle. Muy bien, muy bien. Bueno, nada mejor que tener eh, vitalizados los canales de participación. Luciana, eso es muy, pero muy festejable sí. lo que nos acabas de contar y de sintetizar. Eh, habla de la salud con la que llega la, el proyecto de ley. Ojalá que esta vez eh, se vuelva, se vuelva un, un, un cuerpo no y le dé sí. este ritmo a la actividad y le dé el, el, el grado de acceso a los derechos que tienen que tener Todas y todos quienes están ahí. Eh, Luciana, bueno, feliz día de la danza. Bueno, y, muchas gracias. Y gracias por traernos este, todas estas inquietudes, que ya llevan varias temporadas laburando, este, bien actualizadas a la siesta que nos fue. No sé si te queda algún agradecimiento o algo que te parezca mencionar, pero desde ya muchas gracias, Luciana. No, no, en realidad no, que sigan las redes por ahí del MFD, que... que que eso es lo que nos va a hacer fuerte, que, que en realidad entendemos que tanto la asociación como el MFD son organismos que se conforman, pero que se hacen a partir de la participación de las personas. Entonces, sumar a todas las personas que están escuchando esto y que estén dentro de la danza, a que se sumen... A, a, a, y, a, y sumarte, eh, por ahí lo único que significa es que seguís la página o que seguís el Instagram. Digamos, o sea, no, no tiene mucha ciencia, es una acción muy muy chiquita, digamos, muy clarita, muy concreta, y que, y que ayuda a tejer el, el entramado, digamos, cerraría con eso. Muy bien, muy bien. Eh, estamos este, compartiendo en nuestras redes sociales eh, lo que estábamos charlando contigo, Luciana, y lo vamos a seguir bueno. eh, a ver si lo conseguimos al Movimiento Federal de Danza. Gracias, Luciana. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, que pasen un excelente jueves. Que tengas re buen resto de la jornada vos también.